Con la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad Todos los domingos y lunes Salva el pueblo, salva el pueblo De 3 a 4 y media En Molotov y Ratia esta va a ir programa de contrainformación todos los domingos y lunes de 3 a cuatro y, y medio. Más en siento mami, ante su preso político con músico rico Miami. Para los sellos somos ensuja resguardo lo que ganasen en venta en Molotov y Ratia. Estaremos las ruinas fruto del abandono. Despregas por ahí, valemos un poco. Dejad que fluya energía en aquellos lugares. Más buena asamblea a tiempo quiscosiens en los bares Opa, Una vez más Séptimo programa en Molotov y Ratia Aquí está Estabay presente Desde el 91.8 de la frecuencia modulada Y pues hoy aquí tenemos unos invitados aquí especiales Opa, Eso es, tenemos a Rich y a Pitu asa peña Bueno, bueno, pues eso, uno, como siempre, explicando las anécdotas que nos ocurren cada semana, pues hoy uno se dispone a ir al monte a tranquilamente a ver verde y lo que acaba viendo es un verde militar asqueroso y eso es lo que hemos visto por ahí, por el monte, o sea, pff. unos supuestos terroristas. Pero bueno, llamados antiterroristas, pero más terroristas que todos los demás. Armados hasta los dientes ahí, hijos de puta. Así que pues soy con mucha rabia porque me han, me han hecho pasar un mal momento ahí los cabrones. Pues les vamos a dedicar la primera canción, se la merecen. ¿Qué pensáis vosotros? historias es que pensamos demasiado. ¿Qué? ¿Y, y para qué nos pregunta si hemos comido huevo? No sé, son historias que no se harán pensar Yo que sé, alguna vez guardia civil de mierda te digo ahora desde el programa? ¿Te interesa mi puta vida? Pues entonces no me preguntes si he comido huevos Son preguntas tontas, tío No me preguntes nada, ni me pares vamos en el monte, joder Sí, sí, que cuando se pone la luz esa roja Que tienes en la ofecera es que somos de monte y todavía no hemos pillado El rojo <risa> era para otra cosa antes, por ejemplo Bueno, pues eso que Madre mía, lo que es de aguantar en el monte Así que pues agradeceros a todos que una vez más estáis aquí escuchando esta va y pues que toca decir la frase Empieza la dosis de esta bye. Adetro de la nave Alucino como un pepino Es todo una puta mierda No hay nada verde y bonito Ya dentro de la nave Alucino como un pepino Es todo una puta mierda No hay nada verde y bonito No hay nada verde y bonito ¡Uah! Cabrones PASO PUTA MADRES QUE OS JODAN POR EL CULO ESTÁIS ARRASÁNDOLO TODO SOIS UNOS PUTOS MARTIANOS EL PORRO ME HA SENTADO MAL SÓLO ME QUEDA UNA ALEGRIA QUEMAR ESTA PUTA NAVE Y MARCHARME DE TRAVESÍA EL PORRO ME HA SENTADO MAL Solo me queda una alegría. Qué mal está puta nave. y a de travesía. ¡Uah! Bueno, bueno, pues ahora tocan pues un poco de noticias de lo que pues ha pasado esta semana. pues nos llegan noticias desde Grecia. Una manifestación de denuncia eh, unas 150 entre 150 y 200 personas en la ciudad de Bolos. Además, ayer en la ciudad de Larissa los antidisturbios atacaron brutalmente a una concentración anarquista. Mientras tanto en la comisaría se provocaban disturbios con oleadas de piedras y gran uso de gases lacrimógenos. Una persona fue detenida, pero una hora más tarde fue liberada ya que la manifestación permaneció en el sitio exigiendo la libertad absoluta. Después de la manifestación siguió hacia el centro de la ciudad donde se quemaron varias banderas griegas mientras dos bancos. Varias cámaras de vigilancia y varios cajeros automáticos resultaron totalmente destrozados. Otra noticia nos llega desde Portugal. El próximo día 2 de abril continuarán el juicio de las personas acusadas por el supuesto motín que ocurrió dentro de la prisión de Casias en 1996 en Portugal. Música Después de dos años de luchas contra las condiciones en las cuales estaban detenidos, en aquel marzo del 96, sucedió una protesta espontánea en la cual los presos no dejaron, de no se dejarían encerrar a más de una o en cada celda. Sabiendo que era un derecho suyo, en esa época la práctica era de poner cuatro o cinco presos por celda. Después que el diálogo de la dirección falló, se montaron dos barricadas que fueron destrozadas por los antimotines. Y rápidamente llamando a actuar. En los tres días siguientes, todos los presos de estas secciones fueron severamente aparizados, amenazados, torturados e interrogados. Para más información, consulta en www.presosenluta.tk de manifesta manifestantes marchan en Barcelona para exigir que la crisis la pague el capital Durante la manifestación se han denunciado los políticos del gobierno central y catalán favorables al capital y se han exigido mesuras contra la TUR y los derechos sociales La TUR eh, perdón, le he dicho en catalán, si lo estoy traduciendo de contra el paro La manifestación convocada por la campaña unitaria que la crisis la paguen los ricos ha contado con una participación de 10.000 personas según los portavoces de la campaña y han eh, empezado desde la plaza Universe. Aparte ayer pues fue un día difícil para la ciudad de Madrid y es que ayer mismo también había manifestaciones pues convocadas por la CNT también con el lema que la crisis la paguen los ricos. Aparte se manifestó por las calles de Madrid no fascistas eh, del partido político en como eh, era MPS MPS, Movimiento eh, Patriótico Socialista o algo así, si no me, si no me equivoco. Mientras, también había la contramanifestación para impedir que estos neofascistas se juntaran por esas calles de Vallecas. Y nos llega un poco la crónica, pero es un poco larga así... Sí, pues que intentaré resumir así un poco pues lo interesante que pasó ayer en Madrid. Pues sobre las A las cuatro y media, los antifascistas intentan desde tres zonas distintas acercarse a la contra de la policía. Un centenar de personas estaba en la esquina de Peña Prieta, otro grupo desde una calle a 60 metros de los nazis y otro desde una paralela que desemboca justo donde se fueron los nazis. Se les grita consignas, pero el desproporcionado dispositivo represivo impide acercarse. Un poco más tarde, otro grupo numeroso de antifascistas se concentró en las esquinas de Antonio Calas, rodeado de antidisturbios. La policía, enfrentamientos al lado del puente y algunas piedras han llegado a grupos de nazis. Los antidisturbios están, eh, están cargando re repetidamente por las calles alineadas de la manifestación de los nazis que van cantando Carlos Listillo Dochillo, Yo Soy Libertad, Madrid será la cuna del fascismo y Vallecas será la cuna del fascismo. Los fascistas son escoltados en la parte trasera por ocho furgonas y adelante por seis furgonas y numerosos efectivos a pie. En varias calles de la zona se están produciendo escaramuzas entre antifascistas y antidisturbios poco más tarde también hubo violentas cargas policiales en la calle Gandía paralela a la avenida Ciudad de Barcelona junto al puente Vallecada y en ese momento los antiisturios mantienen esposadas en el suelo a varias personas. Y bueno, pues también podemos ver que sigue la represión y impidieron eso, que se acercarán a la manifestación nazi, pero es que luego... como dicen, pues eso, luego la mayoría era bastante jóvenes con bufandas y estéticas que intentaron por la policía y los antifascistas que estaban en la calle Gandías siguen en el suelo rodeados por un enorme dispositivo policial, con las esquinas controladas por los antiturios, con los cascos puestos, los fusiles, lanzapelotas y los escudos en la mano. Así pues que se repite otra... con la última concentración que hicieron en Tirso Molina, para ahora hacerlo también en otro barrio como es Vallecas que todo el mundo conocemos que se puede decir que ese barrio haya sido nacido permita el acto algún acto político nacido o sea que no puede ser esto Bueno, pues vamos a ir a por el primer tema del día, ya que pues tampoco he tenido mucho tiempo para hacer, buscar más noticias interesantes. Y bueno, es que aparte hoy también tenemos eh, una entrevista con Félix, pues que nos hablará un poco de crisis y utopía, pues que está escribiendo sobre... Sobre crisis y utopía Y bueno, pues lo que estaba diciendo Que os presento un temilla ahí Y bueno, pues de eh, un grupo que se llama Asian Doop Foundation Y bueno, que se llama Blow Back Y bueno, pues eso, venga, para todos Música Bueno, pues hasta aquí este tema de Asiandu fundación pues no sé, me apetecía un poco poner ese tema, un poco, porque yo que sé, pues siempre estoy poniendo ruido, que si canta autores, que si rap, pues un día, pues bueno, pues me puedo permitir el lujo de cambiar de registro, pues eso, que vamos con un tema de piripiripi, espérate, que no sé qué tema poner ahora, porque se me ha movido aquí el reproductor... Y pues bueno, pues venga, este grupo de Madrid, ya que está hablando de Madrid, pues esta gente que pues tienen 16, 17 años, unos niños, todavía y pues eso, Samy Lee Y con esta canción de Ocupando, pues que la sacaron para um, eh, un colectivo que se llama Plataforma, pues que trabaja con audiovisuales y así, y suele hacer... Pues vídeos de manifestaciones, concentraciones, bueno, pues todo lo que se mueve... Y pues, eso, pues un saludo para esta gente de La Traba y para este colectivo, pues que, bueno, dentro de lo que cabe, pues se le ocurra mucho en el tema de audiovisuales. Así, pues venga, de Street Family. La Traba No pasa nada, todos se ocupan la traba No pasa nada todos o con la traba y esta es lo que entramos es un suspicio no se resiste ningún puto edificio hay que entramos palanca y con pico no se resiste ningún puto edificio Esto es así y ocupo porque a mí me da la gana en tu cara y a las 6 de la mañana como paso en la traba la traba Yo, en Madrid ocupando Traigo el flow y lo saco del bolsillo Cojo la palanca y me cargo tu puto pestillo Y no me importa porque esto es lo que suena Veo el candado, cojo la palanca y abro la cadena Estamos apoyando a la traba ya a la ocupación en masa Mira, estas son palabras que en tu cara se te clavan Tu cara se te clavan, se te clavan. Yo, en Madrid ocupando Ocupación Todos a favor de la ocupación Sí No pasa nada a todos ocupando el macho sí. Ocupación Todos a favor de la ocupación sí. No pasa nada a todos ocupando el macho Ocupación sí. La trabo, en Madrid ocupando Sí, y es que me trabo en la traba El Miller la clava, soy el milenario Sí, sí Esto ya es un suspicio No se resiste ningún puto edificio Hay que entramos, palancas y con pico No se resiste ningún puto edificio Esto es lo que suena Y el micro es Todos a favor de la ocupación Esto es lo que suena Coger las palancas y rompamos las cadenas No pase nada, todos ocupando en masa Sí, esto ya es lo que he rimado La cojo la palanca que me cargo su puto cansado yo en mari ocupando la craba. ocupación a dos a favor de la ocupación que sí. trabaja no pasa nada todos ocupando el más sí. ocupación a a favor de la ocupación que sí. trabaja no pasa nada todos ocupando el más Ocupación o dos a favor de la ocupación, sí. no, eh. Ocupa no, no sí. Ocupación o a favor de la ocupación, eh. Sí. Lo la, a... la palanca y ocupo. Así Ay, ay, ay. Pues bueno, pues después de este tema vamos a poner una chica, pues que me parece que era de Valencia, pues es también una cantautora que se llama Blanky y bueno, pues venga, con este tema que pues hace tiempo que lo conocí y bueno, pues no me deja de bueno, pues me gusta, así que pues por eso lo pongo, así que pues venga, esta canción que se llama Hoy paso, hoy paso de ti, pues eso, venga. Libre! Libre! Otra vez! Wow! Wow! Wow! Wow! a salir a estar con los colegas en un bareto jugando a ti, a pensar que esta noche nadie me ser feliz, feliz! solo de ti pacto de tus ojos de verte reír empiezo pensar que ya no me importa que ya no eres más ido a la esquina donde estamos y abrazo donde me adentraba dentro de tu cuerpo y pensaba que nada nada tras otra tras otra tras otra, otra y otra vez más y quemar mal tu recuerdo tu marca mis marca tu sueño mi sueño yo yo yo yo yo paso de ti paso de ti todavía veré prefiero pensar que ya no me importa que ya no eres ya y mirar las tinas donde nos besamos donde compartíamos este abrazo donde mi alma entraba dentro de tu cuerpo y pensaba que nada nada Podria ser mejor Moves hoy hablando donde me entrado dentro de tu cuerpo Y que nada, nada podía ser mejor Opaí, pues bueno, pues al final eso, como decía Aritz, está bien el tema, está bien No nos no podemos quejar Pues eso, vamos con un tema ahora, pues que seguramente lo conocéis No sé cómo se llama el tema, pero bueno, es el track 9 Y pues bueno, que, que es un temón En toda regla y que seguro que todos los conocéis Y no hace falta ni que diga el nombre del grupo send dana Aportutaja Oscar Bertcho eta trik entre ja I casi viotala naiz Euskaldu na Ahí, ahí, pues ahí ha quedado este tema de Chainak, pues seguramente todos los conocéis Y pues bueno, vamos a ir con otro tema de un grupo, pues que si te digo la verdad no sé dónde son Si no me equivoco, me parece que son de Bilbao, pero bueno Dejo el nombre del grupo y si no, pues ya buscaréis más información Es de un recopilatorio de cantautores contra las cárceles Que se hizo, pues eso, con este grupo que os voy a poner ahora Que se llama Dale que te pego El regocijo en el fango Pues que esta gente, el nene, pues sí, es de Madrid Y aparte, pues típico, pero cierto, también de Bilbao Así, pues bueno, pues venga, este tema que se llama Llanero Solitario Música yendo atrás y a cualquiera perdí algo más que recordar buena canción caños atrás disparo versos y alguna menor pensando pa elegir un el mismo cuarto pa vivir una forma de pensar pa todos y en este mundo no nos dejan decidir de un charco no consigo separar mi gota me perdí en el camino de una sola dirección y aquí me ves solo con mi canción con mi canción todo tiempo mucho para mí comprendí que la vida no acaba aquí que después de caer me puedo levantar y que las alas no están hechas para caminar y ahora me miro en el espejo le digo adiós soy una nueva persona con cinco dedos a escuadras Trozo de madera y un corazón que sueña con la libertad de mil maneras Y mi garganta basta acompañañaau de una guitarra intentar arreglar lo que un día destruí sin dos colores para elegir el mismo cuarto para vivir y una forma de pensar para todos en este mundo no nos dejan decir Ego Con no consigo separar mi gota Me perdi en el camino de una sola dirección Y aquí me ves acompañado de mi canción de Mi canción Bueno, pues ya habéis escuchado este tema de este cantautor eh, Aparte, pues vamos a ir con un poco de información Pues además con Temilla, que os voy a dejar por ahí de fondo De este grupo que se llama Cha Aras, Con dos As, Cha Aras Y eso, con esta canción que se llama siempre acaba igual Y bueno, pues suena bastante metalero Con algún toque así De estos modernillos, metal moderno Pues sí, estáis en Molotov y Ratia 91.8 desde la frecuencia modulada En el programa pues que se emite cada domingo y lunes de 3 a 4 y media Los domingos en directo y los lunes repetido eh, Repetición no, Igual repetido que repetición es lo mismo, ¿no? aparte aparte aparte pues informarnos de nuestro teléfono por ejemplo el que es el 94 tres cinco cinco seis63 y pues nuestra página web Esta by punto wordpress word wordpress.com Aparte de la de molotov y ratia su podcast molotov nuestro mail que nunca lo digo estaba by gmail.com no estaba by hotmail.com 2 gmail hotmail la igual tío, joder distorsionador dis Pues sí, sí, dentro de pues la próxima canción que os presentemos ya entraremos con la entrevista con Félix. Aparte, pues él ha sacado un libro, pues, hará unos años, si no me equivoco, un año o dos años, que se llama Naturaleza, eh, Civilización y ruda Ruralidad, o al revés, viceversa, no sé cómo era, pero bueno, sí, así se llama su libro. Pero antes de pasar a la entrevista a Félix Tenemos una mini entrevista Venga, a pasar a la pecera Ahí, ahí Os acordáis la semana pasada que dediqué la canción Esa Bueno, el programa también a Pitu era el que me dice que iba borracho tirándome todo el aliento al col. Pues sí, está aquí presente entre nosotros. ¿Quieres decir, comentar algo sobre ese tema? Nada, ah, que se duerme muy bien en el parking de Yurrita. Que bueno, no se perdió a Cauta, pero bueno, da igual. Pues sí, sí, nos venéis a presentar algo, ¿no? ¿O qué? vamos a presentar una falta de respeto hoy ante todo. <risa> y, y queríamos echar hoy el, el verso este para los picoletos que han parado hoy a, a los violentos de, de Minas. Cuando bajábamos todavía con las legañas colgando. Y nada, como no les hemos invitado a almorzar, por lo he visto les ha dolido y... Pero bueno, o sea, ¿cómo se llama el grupo y esas cosas que vais a presentar ahora? Ahora desde que vinimos de Israel y eso nos llamamos Los Nacimientos, <ríe> eh, nos conocen por aborto fallido, pero lo del nombre está por hablar. Ah, y sobre el grupo, eh, cuánto tiempo ¿en cuánto tiempo os ducháis? O sea, ¿qué tardáis? ¿Una semana en ducharos? Seis, sí, ¿Llamáis guarros, basureros? como a eso? Se llaman Kostra así, ¿no? Ah, bueno. Vale. Como pero... Nada, en todos los seis años del grupo nos habremos escuchado dos veces y lo y todos juntos, así que... No sé. ¿Os ya. gusta la dulce turca. Nos gusta más hacer panes y bombas, ¿no? Eso es, bombas. Eso es. Pues, bueno, ¿cómo se llama el tema? Eh... No él tiene nombre, ¿no? Vale. No, lo podríamos llamar soldadito así, los soldaditos que se nos han presentado hoy... Que se confundía el verde ese... Sí, eh, sí. No sabíamos si era... ¿Marihuana o era un guardia civil? Algún hongo que ha salido por ahí o no sabíamos bien. Pues bueno, presentamos el tema este. Venga. Bueno, como veis, el sonido, pues, es un poco así, o sea, que si queréis hacer una aportación para este grupo, pues, pobre, así, pues llamad al 943-556-346 y le regaláis unos estudios o no sé, tío, algo, ¿vale? Venga... El futuro no importa mucho más Desprender o resistir es positivo Hay que vivir. Pienso que si no lo sientes ¿Qué haces tú aquí? Bueno, pues ahora mismo estáis escuchando maniática que no lo he presentado pues eso estuviéramos del y ya estamos en conexión pues con félix y pues que nos presentará un poco lo que pues él está haciendo ahora así que pues no sé si me escuchas y A ver, pues sí. Eh, ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Y bueno, pues si quieres presentarte un poco, les he explicado un poco que pues tenías un libro que se llamaba Naturaleza, Ruralidad y Civilización. No sé si me equivoco, si ¿sí era así. Está bien, sí. sí vale. <ríe> y eso, no sé si también habías escrito algún libro, si colaboras en algún sitio, para hacerle un poco a la gente, la, pues un poco de idea, ¿no? De ambiente, digamos, de la radicalidad, eh, se me conoce por haber sido miembro del colectivo de crítica antiindustrial y antitecnológica que se llamaba Los Amigos de Luz, que desapareció... Bueno, nosotros disolvimos amigablemente hace unos dos años. Sacamos un boletín y un libro que se llama Las ilusiones renovables. Y ahora yo, por mi cuenta, pues aparte de sacar este libro, estoy trabajando en otros dos o tres libros más, alguno de los cuales espero... ...sacarlo pronto... Mm, ...ah... ...y a ver... Eh, ...aparte... ...estás dando pues eso... ...alguna charla así para... ...o sea que el texto como... ...pues eso... ...no está acabado del todo ¿no? ...o sea que quieres hacerlo público ¿no? ...eh... ...sí... ...si te refieres a la charla de Donosti... ...el lunes pasado... Eh, ...efectivamente... ...yo desarrollé el tema... ...crisis y utopía en el siglo XXI... Mm, con el patrocinio de la, del grupo contra el tren de alta velocidad de Donosti. Entonces, pues, como es costumbre en mí, llevé allí el guión con unas cuantas fotocopias para la gente que le interesara y luego con los resultados del debate y quizá... Interesantes, se... ¿no? Los resultados del debate. Sí. Y algún, alguien que se anime a enviarme algo, pues, haría un texto definitivo y lo publicaría lo publicaría como charla, ¿no? No presidente de un libro o a lo mejor como folletos y más. Ya, porque pueden acceder de alguna página web o algo para para para recoger eso ese texto e informarse un poco sobre ese texto. papel, ¿no? Me era más dirigido a, la, a, la, a los amigos y amigas que estuvieron en la charla, pero eh, más adelante sí, sí, sí, lo pondré seguramente, ¿no? Vale. Y te quería comentar también, pues, que tú has dicho el título, ¿no? Crisis y Utopía. Y no solo es la crisis económica, ¿no? Das a entender... es una crisis de crisis, la que hay, o sea, una crisis en que se suman muchas crisis. Entre las cuales, eh, pues, eh, yo considero que hay tres crisis de tipo inmaterial que se une a la crisis econo económica y a la crisis medioambiental. La, eh, las tres crisis fundamentales para mí son la crisis de la libertad, en todas sus expresiones, la crisis de la... ...esencia concreto humana... ...y la crisis de la civilización... ...entonces estas son las crisis... ...más profundas pero más determinantes... ...desde el punto de vista... ...de la evolución histórica... ...quizás sea ahora más aguda... ...conyunturalmente la crisis económica... ...y en los próximos decenios... ...probablemente lo sea... ...la crisis medioambiental... ...con el agotamiento del petróleo... El, ...la desertificación... ...agotamiento de los suelos... Eh, De, de la del agua, o sea, quiere decir disminución del agua potable a disposición de, de los seres humanos y de los animales y las plantas, estas son crisis muy graves, pero mm, quizás no tan trascendentes en el sentido histórico como las tres de tipo inmaterial que yo he citado antes. Y, bueno, pues aparte nos hablas de socialistas eh, utópicos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, el, el socialismo utópico eh, surge en, el, en los siglos 18 y XIX como es sabido. ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo el, el, los utopismos se han admitido como algo indiscutiblemente positivo o se decía que eran formas primitivas de desarrollo de una conciencia revolucionaria. Entonces, En mi caso, sin pretender negar completamente las utopías, es decir, yo no niego todas las utopías, sino solo sus aspectos negativos. Entonces considero que, que las utopías tienen algunos elementos negativos bastante importantes. En primer lugar, el tipo de meta que proponen, que es una meta de tipo hedonista, de tipo gozador. En segundo lugar, la creencia de que la utopía sería el fin de la historia, cuando la historia humana mientras la humanidad exista es sin final, no hay un punto de llegada. Y en tercer lugar, el componente, digamos, reblandecedor de la calidad del sujeto que hace la creencia en una futura sociedad de paz, de concordia total, de armonía, de equilibrio, de dicha. Eh, yo entiendo que la condición humana no no puede admitir... Eh, tanta maravilla, la condición humana es limitada y nuestro destino es la lucha y el esfuerzo y la historia humana pues es en el mejor de los casos una sucesión de estadios de esfuerzo en los cuales hay que ir resolviendo problemas que en determinadas condiciones esa resolución nos hace mejores y en, en otras condiciones pues la historia humana simplemente es un caos caos que es incontrolable, difícil de inteligir y muy difícil de intervenir en él. Entiendo que esta interpretación no es optimista, pero lo que tiene de poco optimista espero que lo tenga de realista y de una interpretación serena, realista y serena. ¿sí? Claro, porque, bueno, tú ahora mismo también lo has dado un poco a entender, ¿no?, de que pues han llegado comentarios, ¿no?, de la crítica, ¿no?, de que no es muy optimista no eh, claro claro pero el optimismo yo creo que el optimismo y el pesimismo son solo estados de ánimo lo importante es. es tener un enfoque realista transformador y combativo si, se trata de mirar de frente a la realidad por duda que sea por mm. difícil si no te engaños ir buscando las vías eh, específicas para su transformación Y en ese sentido quizá el optimismo a veces sea demasiado narcotizante, nos adormece y nos impide hacernos cargo de las dificultades. Mi criterio, de dicho de una manera simplista, no es pesimista. Creo que el momento histórico es muy difícil, pero eso tiene algo de positivo, que es que si nosotros nos atrevemos a enfrentarnos a él, nos haremos mejores en los superaremos a nosotros mismos y con esa calidad m, ampliada eh, estaremos en condiciones de crear una humanidad nueva y una sociedad nueva en el futuro. Claro, es que das a entender eso, que hay muchos más caminos que antes, ¿no? Eh, sí, claro. Antes se, se pensaba que solo había un camino, que era un camino hacia una especie de dicha un poco infantil... Hay, Eh, ...por ahí algunas eh, eh, versiones críticas también de las utopías... ...no soy uh -huh. yo solamente, ¿no? ...por el carácter este un poco infantil, un poco inmaduro, ¿no? Yo sin negar del todo las utopías, esto lo quiero remarcar... ...tienen elementos positivos, algunas de ellas, hay muchas... ...pues eh, prefiero mejor eh, considerar una utopía... ...si se puede llamar positiva, centrada en el esfuerzo en la capacidad de los seres humanos para mejorarnos, enfrentándonos a la realidad y para eh, atrevernos a cambiar una sociedad que niega la libertad, niega la esencia concreta humana y niega la civilización, que son para mí los tres bienes y valores fundamentales. Por lo tanto, es una sociedad tres veces negativa, ¿no? Se podría decir también cuatro, cinco o seis veces si vamos añadiendo negatividades, ¿no? pero eso para mí la hace negativa, y creo que eh, yo espero bastante, y creo que un enfoque más realista, más sobrio, mmm, menos de carcajadas, nos va a permitir en los próximos decenios quizá hacer una contribución mmm, importante a la transformación integral del orden constituido, que es mi meta, ¿no?, transformación integral del orden constituido, es decir, como superación del de régimen actual, de dominio del Estado y del capitalismo, que es lo específico de la actual formación social. Y... o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el texto de que ha sacado Crisis y Utopía tiene... es como una continuación del libro Naturaleza y Ruralidad, tiene algo que ver... Eh, ¿Le da sentido también al libro con ese texto? O... Pues en parte sí, aunque claro, el libro mío este eh, que tú citas es un libro que se dedica más bien a la agricultura, es un estudio sectorial, al mundo rural, mm. del pasado, al movimiento no rural actual. Pero eh, lo que yo digo enlaza más con un libro que tengo ya acabado y que ahora estoy intentando publicar, que se llama La democracia y el triunfo del Estado. En este libro de la democracia y el triunfo del Estado, que es una obra voluminosa, a ver si en unos meses me lo sacan alguna editorial por ahí pues eh, trato otras cuestiones, sobre todo análisis político, análisis del momento histórico, uh -huh. análisis de los movimientos revolucionarios del pasado, intento determinar cuáles han sido sus deficiencias, en en una determinación con un carácter positivo, porque lo que pretendo no es hacer una crítica destructiva, sino una crítica superadora. Que la crítica superadora es primero una afirmación de lo bueno que tuvieron y en segundo lugar una propuesta de corrección de sus errores, pero eh, concibiendo esa superación no como una negación absoluta de las experiencias del pasado, sino como un aprendizaje, un aprendizaje de las experiencias. ¿no? Y es en este libro mío donde se sitúa... ...más bien las raíces de crisis y utopía. Yo lo hice también en la asamblea contra el TAP... Mmm, ...allí en, en Donosti o una charla promovida... ...la charla estaba promovida por el grupo de allí... ...con, sí, el el TAP, TAP. Eh, con la intención de elevar un poco el nivel de reflexión. O sea, este, ellos están llevando una lucha muy fuerte, eh, magnífica... ...una lucha en muchos sentidos ejemplar... ...y es necesario entonces en algún momento combinar eso con una perspectiva más a largo plazo, ¿no? Una perspectiva de más nivel, quiero decir de más nivel por porque se abarque más en, en la contemplación, ¿no? Donde se incluya la crisis económica, la crisis medioambiental y, y otras crisis, ¿no? Que eso puede parecer que no está muy relacionado, ¿no?, con la lucha contra tal, pero yo creo que sí, yo creo que, que eso contribuirá a hacer de esta lucha... Mucho más que una lucha contra el TAP, sino también una lucha por acabar con la sociedad eh, tecnológica, con la sociedad de dictadura política y abrir camino a una sociedad libre. Porque también tu discurso, si no me equivoco, si me corriges, eh, también se basa en la época medieval, así, ¿no? Le tienes como cariño, ¿no? A esa ¿Es así o...? He del pasado recoger aquellas etapas históricas que más nos pueden enseñar. Claro. Pero siempre con la idea de que el futuro tiene que ser creado por, por las generaciones actuales. Por eso yo añadí el término crisis y utopía en el siglo XXI. ¿no? Hmm. Una cosa que tienen las utopías decimonónicas es que son de hace ya 200 años. La sociedad ha cambiado, ha cambiado los seres humanos. Pero es verdad que el mundo alto medieval a mí me resulta interesante. Tengo... Se casi terminado un libro cuyo título será más o menos eh, La revolución de la alta edad media hispana. Uh -huh. Lo estudio bastante y me siento muy identificado con él, pero no del todo, solamente con sus aspectos positivos. Hay cosas que ya eran negativas entonces y por lo tanto no pueden ser admitidas y otras que aun siendo en su tiempo buenas ya no son aplicables a nuestra época. no Claro. Pero si nos enfrentamos a nuestro tiempo con experiencias del pasado, tendremos más capacidad para comprender nuestro tiempo. Hmm. O Esa ha sido siempre mi idea, ¿no? ¿Qué? Aparte, estamos diciendo eso que vas a sacar varios libros y el texto, eh, los, ¿todos serán de la misma editorial o algo para darles información al oyente o así? sociedad tecnológica y análisis ideológico, ¿no? Uh -huh. Y ahora recuerdo, se llamaría ética y política para una revolución fundante de una sociedad libre. Uh -huh. Y luego los otros, por sus características, o bien porque sean libros muy especializados, por ejemplo, eh, sobre arte medieval, al que soy bastante aficionado, historia medieval, o bien eh, este de la democracia, el triunfo del Estado, que es un libro complejo, voluminoso, al ser una combinación de análisis histórico, análisis filosófico, análisis político y análisis de la sociedad de la información, se compone de cinco partes, sí. pues es un libro la verdad que es, eh, resulta ser aparatoso, eh, difícil, eh, extenso y no sé exactamente todavía dónde conseguiré colocarlo, ¿no? Espero que en algún lado. Sí. Y luego tengo otros proyectos todavía eh, sin definir, me gustaría también hacer un análisis histórico de la izquierda en el Estado español desde la transición política hasta hoy, o sea, tanto la izquierda institucional como la izquierda no institucional, mm. ¿no? para entender mejor la función que ha jugado en estos 30 años, 30 y pocos años, ¿no? Uh -huh. Pero ese todavía no está empezado, solo lo tengo, bueno, está acumulando material y reflexiones, ¿no? no paras. No paras. Pues, <risa> No, no sé dónde lo los iré colocando para sí. mí es un problema lo de las editoriales <ríe> y más con tantos libros que no es para decir libros aquí eh, sí, es que yo durante muchos años he estado bueno pues callado no he ido acumulando eh, textos pensé que no estaba preparado para escribir y dejado que pasen los años ya era... Según han ido pasando, ahora de repente me encuentro con muchas cosas, pero es que durante 15 años no he hecho nada, he estado silencioso, ¿no? Ya, ¿no? 15 años de silencio casi. Y tienes muchas cosas ya que decir ahora, ¿no? Eh, bueno, algunas, muchas. Bueno, hay por ahí mucha gente que publica todos los años sus libros y, y a veces más y muchos artículos. Yo publico mucho menos, ¿no? ¿Mm? Procuro, en fin, ser un poquito contenido en esto, lo que pasa es que ahora se juntado dos o cosas, bueno, tres o cuatro que debería decir, ¿no? Yeah. Eh, vamos a seguir también eh, con lo de crisis y utopía, bueno, pues en la charla también pudimos ver, ¿no? que vistes a entender de que dentro de... o sea, que va a pasar mucho tiempo para que aquí haya algo, ¿no? Una revolución o... llamémoslo X, ¿no? Entonces, dijiste que tendrían que pasar muchos más años que ...para que pasara... Para, ...para que ocurriera algo, ¿no?... ...en esta sociedad... ...bueno, sí, sí, sí... Eh, ...aunque las predicciones del, sobre el futuro... ...son siempre... Eh, ...muy arriesgadas... ...nunca se sabe en realidad lo que va a pasar, ¿no?... Vale. ...se sabe lo que pasó en el pasado, pero en el futuro... ...yo entiendo que frente a, a la creencia extendida... ...de que la crisis económica va a llevar directamente... ...como a un colapso o a una explosión... ...yo creo que eso no es así... ...porque... El sistema de dominación, sobre todo el aparato de Estado, se ha fortalecido mucho en los últimos 50 o 60 años en todos los países desarrollados, ¿no? Y este sistema, estos sistemas de dominio, tanto policiales, judiciales, administrativos, fiscales, educativos, eh, comunicacionales y de otro tipo, hacen que esta sociedad sea bastante sólida. Tenemos que ver con realismo lo que tenemos delante, ¿no? No son sociedades tan endebles como las del siglo XIX, en que el aparato policial era débil, el ejército también era débil, el aparato administrativo casi no existía. Ah, claro, han pasado 200 años y las élites mandantes se han fortalecido mucho. Por lo tanto, aunque la crisis sea grave, ahora ellos tienen muchos recursos, saben mucho sobre cómo manejar la economía, sobre qué medidas tomar, de tipo financiero, de tipo técnico... Y por eso es mejor prepararse para una crisis del sistema de dominación pero no inmediata si es más realista pensar que tendrán que, que suceder eh, quedarse bastantes años antes de que, de que suceda algo digamos que pueda ser importante no mientras tanto lógicamente las luchas parciales deben ser libradas son muy interesantes las formas organizativas posibles los sistemas de autogestión Tienen que desarrollarse Las áreas más o menos parcialmente Liberadas también Pero el sistema es muy potente ¿No? Basta con echar Un vistazo incluso al desarrollo De las diversas policías en los últimos 30 años en el Estado Español Para ver cómo han crecido en cantidad Y en cualidad ¿no? Incluso en relación con el franquismo El Estado es mucho más policial Que nunca, hoy tenemos un Estado policial En desarrollo, ¿no? Y esto debemos mirarlo con objetividad Ya, porque aparte, bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Tus análisis me eh, son más que nada siempre del Estado español, ¿no? Efectivamente. Sí, no. Mm, claro, y no sí del Estado español, sí. Claro, porque para bueno, pues para decirle también al oyente eso, ¿no? Que tus análisis no pues no no, o sea, no se centran también en lo que pueda estar pasando a lo mejor en en Europa o No en Europa Norte o todo, ¿no? Bueno, procuro tenerlo en cuenta eh, y procuro estar un poco informado, pero la complejidad del mundo es tal claro. que tengo que concentrarme en lo que sucede aquí. Ahora bien, eso sucede lo mismo en todo, todos los países europeos, eh, han desarrollado mucho el aparato de Estado, han aprendido muchos procedimientos sí. para manejar la economía. Bueno, algunos más rápidos que otros, ¿no? Pero bueno. Claro. ...y técnicas diferentes, ¿no? Pues como también comentábamos algún pasado programa, ¿no? Pues por ejemplo que... Eh, ...la policía pues alemana en las manifestaciones... tienen unas técnicas que al final las ha cogido... ...pues los Mossos de Escuadra en Barcelona, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Que que cada uno pues se mueve más rápido, más lento, ¿no? El, son diferentes sistemas, ¿no? Y... Claro. Y, y no solamente en el terreno, digamos, policial... Eh, en claro, el terreno sí, del manejo sí. de la economía eh, por ejemplo la masiva intervención del Estado que está haciendo bueno, pues, todos los países ricos con Estados Unidos a la cabeza el sistema de ayudas financieras de rescate de activos tóxicos que están sí. llevando adelante eso está demostrando que ellos tienen una capacidad de manejar la crisis económica que no tenían en 1929 en la crisis ¿no? sí. o que tenían mucho menos y eso claro, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eh, sí, sí. Si no, esto no es desmoralizante para nosotros, sino a mí me parece que se reduce a un esquema. Si ellos, las élites mandantes, se han perfeccionado, nosotros tenemos que perfeccionarnos, eso es todo, ¿no? Claro. En el conflicto tenemos que aprender, mejorarnos, <coughs> estudiar sus procedimientos, exigirnos más a nosotros mismos, y eso es mi criterio, ¿no? Y por supuesto yo sería partidario de ir eh, constituyendo una estrategia ir pergeñando una estrategia que tuviera en cuenta la situación no para el año 2010 o 2011 como proponen algunos, sino para los próximos decenios ¿no? ser yeah. una idea a, a decenios vista, pero que es verdad con la intención de echar un pulso a las instituciones que quizá pudiera ser definitivo ¿no? No solamente contenerlas limitarlas reducir su poder, sino quizá destruirlas. Porque se te ha ocurrido alguna panacea o algo para decir cómo soluciona cómo solucionamos, ¿no? Pues un poco este sistema o estas cambiar esta sociedad, ¿no? ¿Qué pues, piensas? No, no, no se me ha ocurrido, yeah. pero creo que no existe, ¿no? no existen las soluciones fáciles, pero sí estoy yeah. seguro que eh, Ahora mismo, lo que nosotros necesitamos es constituir el famoso sujeto histórico. Antes se pensó que el sujeto histórico se constituía solo, eh, como era la clase obrera u otros sujetos históricos, ¿no? Yo creo que nunca ha existido ningún sujeto histórico y lo que tenemos que hacer es nosotros mismos constituirnos como sujeto es decir, como colectivos e individualidades capaces de hacer frente a los problemas de nuestro tiempo. Hmm. Esa sería la primera tarea. Sí. La herramienta de transformación de la sociedad sería constituirnos nosotros como herramienta. Y el segundo momento del de, de proceso estratégico sería buscar las fórmulas para poner fin a la dominación del Estado y del capitalismo. ¿Cuáles? Pues ahora es difícil de saber, ¿no? Ya. Eso sería más adelante. pero ...ya sería mucho que lleguemos a un acuerdo... ...sobre si queremos realmente destruir el sistema... ...o queremos solo mantenerlo a raya... ...hacerlo retroceder un poquito, etcétera... ...ahí hay un desacuerdo fundamental... ...entre las cosas que yo puedo decir... ...y mucha gente que va de radical... ...pero su radicalidad se limita solo a reducir... ...y no eliminar el sistema de dominación... ...mi idea es eliminarlo... ...o sea crear una sociedad nueva... ...una sociedad cualitativamente distinta a la actual... Y no vivir simplemente en las grietas de la actual sociedad que es el proyecto de mucha gente que es un proyecto que tiene algunos elementos positivos ¿no? y hay gente en hmm. la que yo colaboro todos los días pero que ese no es mi proyecto y creo que ese no es un proyecto revolucionario claro porque por ejemplo con esta crisis que pues que estamos contando ahora no analizando pues eh... ¿Piensas, por ejemplo, que el pilar base pues ahora se encuentra, por ejemplo, en el G8, eh, bueno, G20, perdón? Pues es eso, ¿no? ¿Crees que se encuentra ahí uno de los pilares importantes de, pues, de esta crisis, no? O sea, creo yo, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente. Pues ellos son un pilar importante, sí, pero claro, son la autoridad económica mundial, pero no podemos olvidar que la economía solo es una parte y el poder económico es solo una parte, que también existe... ...el poder militar, el poder militar es fundamental... ...es asombroso, por ejemplo, el poco tiempo que lleva Obama en el gobierno... ...el impulso que ha dado a la militarización de la, de la sociedad norteamericana... ...y la agresividad ha mandado tropas a Afganistán... ...asunto sobre el cual no ha dicho nada... ...y hace unos días presentó eh, a la prensa un informe sobre China... en el, ...hace tres o cuatro días o dos días en la cual ellos culpabilizan a China de estarse armando, de haber multiplicado por cinco su presupuesto militar y advierten de que eh, ellos van a, o sea, los, eh, el ejército norteamericano va a tomar a China como blanco. Claro. Con esto no quiero no estoy defendiendo a China, ni muchísimo menos. Para mí el conflicto China-Estados Unidos es de tipo entre potencias imperialistas rivales y sí, sí, sí. son igualmente nefastas, ¿no? Pero quiero decir que la preparación para la guerra es el componente fundamental de la economía hoy. De hecho, Estados Unidos económicamente está mal, bastante mal en todos los sentidos. Eh, su población está muy degradada, pero ellos, su basa es el ejército. Ellos solo son el gran ejército del mundo y van a jugar la basa militar. Cuanto mayor sea su crisis económica, máxima más, más y más van a agarrarse a lo único que les queda ya, que es el ejército. Ya, porque aparte... Eh... No me acordaba, es que no tengo ahora mismo aquí el texto en mano y tú mismo lo has dicho, ¿no? También hablas mucho, pues, de Obama y, y cómo ha ganado mucho, pues, con la población estadounidense, ¿no? Pues que con el... Pues eso, en, al ser negro, pues, ya tenía una, la comunidad negra, ¿no? Tú eso lo explicas, ¿no? Ahí en dentro de este texto, ¿no? De crisis y utopía en el siglo 21 ¿no? Claro, claro. Yo pienso que la época de Obama... Es una época de la época de Obama y que sobre todo se va a caracterizar, bueno, se está caracterizando ya por un rápido incremento de las tendencias a la militarización y al refuerzo de los aparatos del Estado. En ese sentido tenemos que criticar el G20, tenemos que manifestarnos contra él y todo eso, pero también sí. tenemos que procurar tener o ver que eh, hay un poder económico y un poder político y militar en otro lado, ¿no? Hay que, está el G20 y está el Pentágono. Entonces, Obama, mmm, hay un discurso suyo que yo leí entero, bueno, casi entero, que es de agosto, donde él dice que si él ganaba eh, las elecciones, lo primero que haría sería fortalecer el ejército. Este discurso se si le ha pasado a todo el mundo desapercibido, sin embargo está ahí, ¿no?, y lo está haciendo Entonces, esto va a significar muchos cambios, ¿no? No puedo explicar eh, todo pero sí, por ejemplo, económicamente, claro, el ejército necesita grandes cantidades de dinero. Estados Unidos está muy endeudado el, como aparato de Estado, como país, y esas cantidades de dinero las va a tener que aportar Europa en, en buena medida. Europa va a tener que aportar tropas, eh, Europa va a tener que aguantar las chulerías y demasías de los estadounidenses crecientes estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta ¿no? quizá la época más tranquila y más pacífica de estos años pasados haya desaparecido ya, ahora nos vamos a enfrentar a una situación más tensa, más tensa ya. este hombre está muy lanzado eh, él quiere intervenir en Afganistán, van a librar allí una guerra muy fin, bastante dura, no es que yo defienda a los talibanes, que me parecen unos monstruos pero sean lo que sean eh, no están en su país y no creo que Estados Unidos pueda intervenir allí, ni ellos ni nadie igual que las tropas españolas, tienen que salir de allí y fuera, ¿no? Entonces se ha creado una situación nueva eh, que con la llegada de Obama que deberíamos analizar más. Yo he empezado el análisis eh, para mí, pero no creo que lo haya acabado ni mucho menos sería tarea de todos de estudiar esta nueva realidad ya yeah. Lo siento que te vaya ya a cortar Pero es que tenemos que irnos ya del programa Muy bien Y pues eso, si quieres dar alguna información Para que en internet has dicho que no se puede encontrar O si quieres dejar algún email o algo Para que alguien, si quiere el texto o lo que sea Te dejo vía libre para decirlo Si quieres decir algo para finalizar el programa, pues también eh, Bueno, mi libro naturaleza ruralidad y civilización Está bastante publicitado y colgado en internet, quien quiera conseguirlo pues puede hacerlo di dirigiéndose directamente a la editorial Brulot, la editorial Brulot tiene una dirección de pedidos y luego también tiene una página web, yo creo que no tengo una página web, aunque hay por ahí algo similar, hecho por algún amigo, ¿no? Pero mm. no, no estoy bien enterado. Vale. Allí lo podéis encontrar. También hay algunos textos que algún amigo ha ido colgando en internet. Pero, bueno, en cualquier caso, a través de, de, este, de este sistema de Brulot y el nombre de mi libro, se pueden encontrar algo. Los enlaces, eso es. Pues muchas gracias y que, bueno, pues ya te esperamos otra vez en Molotov y Ratia en esta bai. Y que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale. Hasta luego. Salud.